Pensamos que estamos en una época bastante particular en la cual los niños suelen ser catalogados, suelen ser ubicados como más o menos como que son un trastorno,、sí. los niños. Es decir, en lugar de pensar. A los niños con las dificultades que tienen, con las cuestiones que les pasan, y pensar que cada niño tiene un mundo propio y una historia propia, y entonces hay que ver qué es lo que le ocurre a él, además, qué es lo que le ocurre a él en esta sociedad, que es una sociedad tan particular,、mm. en la cual permanentemente estamos surgidos por cuestiones, con padres que están muchas veces muy conectados. Con 8.000 situaciones a la vez, y que a veces los niños son como acallados a través de pantallas, es decir, como para que no molesten, se les da el celular, se les da una tablet. O sea, están ocurriendo muchas cuestiones que llevan a que haya muchos niños que aparecen como niños desatentos, que aparecen como niños que. No, no respetan las normas, o muchos niños que no hablan a la edad esperable.、Eh, todo esto está llevando, digamos, todas estas situaciones terminan traduciéndose en plantear rápidamente: este niño es un trastorno D, y entonces ya se lo empieza a mirar desde allí. ¿Sí? O sea, todo el mundo empieza a mirarlo como si. Efectivamente, todo lo que le pasara fuera porque tiene tal trastorno o es tal trastorno.、Sí. Bueno, nosotros nos oponemos a esto, pensamos que lo que pasa con cada niño es algo que hay que ir investigando, averiguando, viendo cuáles son esas dificultades y por qué en él. Y no porque tenga ningún trastorno biológico, ni genético, ni neurológico, ni nada de eso,、uh -huh. cosa que podría existir en algunos casos, pero evidentemente son la superminoría, digamos, ¿no? no son esta cantidad de niños que vemos con estas dificultades. Entonces, pensamos que tenemos que pensar a todo niño en un entorno social, en un entorno familiar, en un entorno escolar, y ver además. ¿Cómo fue armando él esa historia? ¿Qué le está pasando? Son niños que sufren. Ningún niño se porta mal porque quiere. Ningún niño deja de atender en clase porque se le da la gana, digamos, porque es lo que quiere. Evidentemente, ningún niño tarda en hablar porque elige eso. O sea, son niños a los cuales hay que ayudar, pero primero de todo, hay que escucharlos.、Mm. O sea, escucharlo de la manera en que puede decir un niño, jugando, actuando, dibujando. Bueno, de todas estas cosas queremos hablar y pensamos que los cursos de actualización de los profesionales son fundamentales porque n o digamos, pueden ir ayudando a pensar todas estas cuestiones y a pensar también cómo a veces, Nosotros estamos signando una historia. O sea, nosotros somos a veces los que hacemos que una historia vaya para tal lado. Porque cuando a un niñito muy pequeño se le dice muy tempranamente, a él y sobre todo a sus padres, que ese niño es un trastorno, de alguna manera se está armando como una especie de profecía autocumplida.、Mm. O sea, ese niño va a ser mirado de un modo particular y todas sus conductas van a ser interpretadas desde esa óptica. Con lo cual, muchas veces, los padres dejan de hablar con los hijos. Algo así como, total, no va a entender. Claro.、Eh, bueno, esto es muy grande. De esto, queremos hablar con los profesionales, queremos, como, poder pensar juntos. Por eso estamos armando este curso en donde la primera clase la doy yo y justamente es sobre patologización y sociedad.、Mm. Y vamos a pensar intervenciones, y, digamos, y hay otras profesionales que van a contar un caso y cómo trabajar con un caso: una psicóloga, una musicoterapeuta y una psicopedagoga,、mm. o sea, cómo trabajar interdisciplinariamente con un niñito.、Eh, también se va a hablar de qué pasa en la primera infancia. De cuáles son los efectos de las pantallas、mm. en la producción subjetiva. También hay una clase sobre el género、mm. en, este, en este momento en que esto está tan vigente、mm. y sobre la inclusión de los niños. Entonces,、eh, son cinco clases、eh, que se desarrollan, bueno, como vos dijiste, un sábado por mes. Empezamos el 22 de junio, o sea, muy prontito. y... Eh, bueno, la verdad es que nos interesa mucho que, que puedan venir porque realmente pensamos que es algo necesario en este momento、mm. hablar de cómo en la clínica y en la educación, porque también pueden tener docentes,、mm. digamos, cómo podemos, o sea, está abierto、mm. a todos los profesionales que se ocupan de niños, pero bueno, a los docentes que también son profesionales pero... que trabajan con los. Estas carreras de psicología, de psicopedagogía,、sí. etcétera.、Y、pensamos que es i m p o r t a n t í s i m o la mirada q u í Beatriz, vos decías recién,、eh, hay que pensar a las infancias en el marco de un entorno y estamos en un entorno bastante complicado. Por lo menos,、eh, muchas de las familias se le está haciendo cada vez más complejo el tema de sostener las cuestiones básicas, aliment alimentación, educación. Esto también impacta fuertemente con una situación que、eh, recae y que genera también un, un entorno en las infancias, ¿no? Eso seguro.、Eh, si los padres están preocupadísimos por poder dar de comer, Difícilmente puedan tener espacio psíquico para jugar.、Mm. O sea, eh, evidentemente, eh, los niños r e c i b e n las situaciones de crisis、eh, de un modo casi diría brutal,、mm. porque así como en el 2001, en el 2002,、eh, más, yo fui convocada para. Por la Sociedad Argentina de Pediatría para hablar de qué era lo que estaba ocurriendo con los niños, porque estaban teniendo enfermedades que, digamos, no eran habituales, como úlceras.、Y、me parece que estamos en una situación、eh, muy similar, en donde nuevamente todo el mundo está muy asustado y mucha gente, como vos decís, no llega fin de mes, mucha gente no sabe si puede prender el gas y entonces. O se, Digamos, porque tiene que elegir entre、eh, tener la casa caliente o comer.、Eh, digamos, Esto recae absolutamente sobre los niños. La angustia de los adultos va a recaer inevitablemente en los niños. Y así como en, el, en marzo del 2002, en diarios importantes,、eh, apareció: los niños están desatentos en la escuela. Obviamente, ¿Cómo van a atender si en realidad con lo que tienen en la cabeza es la angustia, la preocupación de los padres, esta sensación de, bueno, de para dónde vamos, qué es lo que podemos hacer? Yo creo que todas estas cosas tenemos que pensarlas y además es lógico, o sea, si alguien no sabe si les puede dar de comer a los hijos, O si puede seguir pagando el alquiler, son las cuestiones más básicas que en muchos casos no están resueltas. Esto lleva a que esa persona esté en un estado de angustia, de desesperación, que se deprima. Todo esto lleva a no tener espacio psíquico, no s o l o para jugar, para pensar a ese niño y sus dificultades. Frente a esto, los niños. Haciendo lo que pueden. Claro. Sí, el, el juego es, Decías, el juego no hay tiempo para jugar y el juego es el, el elemento central en el desarrollo de la inteligencia, de la creatividad, de, del conocimiento de las infancias, de los、Exacto. niños, de las niñas, ¿no? Es, es como el, el momento central y si no existe eso, también después se van generando imposibilidades, falta e s t i m u l a c i ó n y esto después se analiza o se rotula, contabas vos recién,、eh, mirando por ahí un solo aspecto, o desde el aspecto médico, desde la clínica o desde el aspecto educativo, muchas veces con、eh, dificultades en el aprendizaje. Este curso que lleva como. Como, como lema de desafíos e intervenciones en clínica y en educación, además, dos aspectos: la salud pública y la educación,、eh, donde también lamentablemente hay mucho retroceso en este tiempo. Imagino que es un desafío doble ¿no? pensar cómo se generan intervenciones en un contexto、eh, bueno, complicado para la salud pública y para la, para la escuela pública. Seguro,、eh, para, el, digamos, para todas las escuelas, porque yo、mm. creo que el lugar de los docentes es fundamental. El maltrato que vienen sufriendo los docentes es algo muy grave.、Sí. O sea, es algo muy grave que repercute en los niños. Si la tarea docente no es valorada, es muy difícil que los docentes puedan desplegar toda su creatividad, todo aquello que se necesita en el trabajo con niños.、Sí. Si están todo el tiempo siendo atacados, desvalorizados, si se les paga mal, bueno, todo este tipo de cuestiones. Termina repercutiendo en los niños.、Mm. Por otro lado, es, es fundamental para los niños poder pensar, pensarse, pensar un futuro. Y esto es, es transmitido por los adultos,、mm. en situaciones en las cuales tanto padres como maestros se sienten muchas veces. Muy maltratados, digamos, por, por un sistema que no los toma ellos como sujetos.、Sí. Bueno, entonces, ¿cómo ubicar a ese niño con alguien que, más allá de las necesidades, pueda tener deseos, pueda pueda desplegar fantasías? O sea, no hay lugar para esto, que es básico y fundamental para、sí. la infancia, y tampoco para pensar un futuro para ese otro.、Sí. Porque. Hay como incertidumbre. Yo creo que estas cuestiones aparecen como fundamentales. q u Es e i m p o r t a n t í s i m o que pensemos cómo el,、si、ustedes quieren, el poder estar bien de los adultos va、eh, a repercutir en los niños. o cómo s m t e e n Que ayudar justamente a que niños y adolescentes puedan ir constituyéndose en un espacio que no sea justamente el espacio de la opresión, del temor. Bueno, últimamente lo que ha pasado es terrible porque la muerte de los chicos estos、mm. es algo Montes, ¿sí? que es terrorífico, no solo para las familias de allí, no solo. Para la gente de Monte y para esos chicos mismos, sino para todos los chicos y adolescentes de este、uh -huh. país. Porque en realidad lo que ha parecido es que aquellos que deberían cuidarlos, cuidarlos、eh, en realidad los atacan.、Uh -huh. eh, a ver, esto implica que todos esos chicos pasen a quedar totalmente desprotegidos.、Uh -huh. Eh, uno después de eso escucha a padres que dicen: Bueno, pero entonces no lo dejo más salir solo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Encerrar a los chicos adentro de las casas? También allí los desprotegemos.、Mm. Porque en realidad también parte de la adolescencia es poder explorar el mundo.、Mm. Pero para eso ese mundo tiene que ser confiable.、Mm. En realidad, este tipo de cuestiones implican un desdén por la vida humana.、Mm. En donde, digamos, la vida de nosotros no importa. Y si la vida de uno no importa, no importa la vida de nadie. Sí, tenemos una, una realidad actual que、eh, nada, tiene estas consecuencias: ¿no? chicos que terminan muriendo en una persecución policial, intento de bajar la edad de punibilidad, más allá de los, de los、eh, 15 años y una serie de.、Eh, Situaciones más bien represivas, en lugar de pensar a la infancia con esta posibilidad de futuro, con esta potencialidad, con esta de generar y garantizarles derechos para que puedan tener un desarrollo pleno y justamente que sean garantía de un futuro, de una sociedad más justa, igualitaria, diferente a esta que estamos transitando. Pero bueno, si no están garantizadas estas cosas, muchas veces se hace complicado. Y lo importante es generar instancias como esta, ¿no? de, en, en este raíz cotidiano, ¿no? De, de, De, de la subsistencia y de、eh, estar todo el tiempo detrás de las tareas que, que hay que llevar a n t e Hay poco tiempo para la reflexión también. Uno, el proceso de reflexión hay, para, hay poco para, tiempo ¿no? para la reflexión. A ver, esta sociedad, viste, hoy se ha transformado en, en un lugar donde lo que rigen son las necesidades、mm. y, por otro lado,、eh, es altamente punitivo, digamos,、uh -huh. eh, en esta cuestión de. c o o decía recién, este tema, por ejemplo, de la baja de la edad de comodidad. Esto es un disparate desde todo lugar. Es un disparate porque implica un desconocimiento absoluto del funcionamiento adolescente. O sea, el que se piense que a mayor castigo los adolescentes van algo así como a acatar las normas, es suponer, por un lado, que los adolescentes. Funcionan、como independientemente de cómo funciona la sociedad, pero además,、eh, o sea, es desligar a la sociedad del, de la responsabilidad en los actos adolescentes. Pero además, y fundamentalmente, es desconocer que para un adolescente el castigo no es freno,、mm. o sea, es desconocer que los adolescentes. Quieren realizar actos heroicos. Entonces, no es con mayor, digamos, idea de que van a ir a la cárcel, etcétera, que van a dejar de,、eh, de delinquir o que van a dejar de transgredir.、Mm. Es desconocer, además, que la adolescencia es un tiempo de pasaje, es un tiempo de transformación, es un, es un tiempo en donde el tema justamente. Es sostener, acompañar y que ese adolescente se sienta con un lugar en el mundo. Si、mm. la única manera de tener un lugar en el mundo es d e l i n q u i e n d o ¿qué es esto que pasa muchas veces? Digamos, hay adolescentes que solo aparecen en los diarios cuando matan a alguien o cuando roban. Pero si no, no aparecen.、Y、a veces ni siquiera aparecen los chicos a los que matan.、Mm. Y son muchos, no son solo estos chicos de monte, hay、uh -huh. muchos chicos a los que se mata y no aparecen en ningún lado. O sea,、eh, si entonces la única manera de aparecer y ser alguien es delinquiendo, se va a delinquir ya no porque sea ni algo, digamos, genes, ni, pues, ni, ni, ni, ni porque otro lo mande. sino Porque es la única manera de ser y de aparecer frente a los otros.、Mm. Entonces,、eh, no es bajando la edad de punibilidad, es dándoles proyectos,、mm. es haciendo lo que se viene sacando, o sea, sosteniendo a las orquestas infantos juveniles, sosteniendo grupos de teatro, sosteniendo、eh, talleres de, de distinto tipo,、eh, sosteniendo a las murgas. Digamos, si se les dan proyectos, Los adolescentes van a poder armar otras posibilidades.、Mm. Eh, no, no es a través del castigo.、Mm. Y por eso digo, es una sociedad muy punitiva que no tiene en cuenta、eh, al, a los niños y a los adolescentes como tales.、Mm. Y frente ¿Y a esto,、sí. tenemos que digamos, trabajar mucho,、mm. eh, difundir mucho todas estas cuestiones y,、eh, y estudiar mucho y pensar mucho en qué es lo que. Es. Que es lo que le s e i m o s ocurriendo. Y para esto de pensar mucho, e s t a n bueno que existan estas instancias como la que están organizando a partir del próximo mes de junio, esto de las infancias y las adolescencias de hoy, estos desafíos y estas intervenciones en clínica y educación. Que para quien esté interesado o interesada en sumarse, ¿cómo hace para contactarse, para conocer el programa? Sí,、eh, la manera de contactarse es a través de f o r u m Infancias, que lo que en realidad De hacer es, por un lado, se pueden meter en la página que es www.foruminfancias.com.ar/curso barra 2019、mm. y todas las consultas a cursoforuminfancias.com. a c O sea, cursoforuminfancias es un mail,、mm -hmm. arroba gmail.com. Allí Metiéndose en la página, pero sobre todo por ahí manden mails a, a Curso f o r u m Infancias,、uh -huh. les van a dar toda, toda la información de dónde se realiza, que es en Julián Álvarez 1933, siempre es de 9 a 13 horas, o sea, de junio a octubre,、uh -huh. son sábados en ese horario, el primero es el sábado 22 de junio,、eh, allí. Voy a estar yo y vamos a hablar de todas estas cuestiones y de las intervenciones posibles,、uh -huh. además de cómo podemos ayudar a los niñitos que presentan dificultades. Pero、uh -huh. una cosa es hablar de dificultades y otra cosa es suponer que el niño es un trastorno.、Claro. Uno puede tener dificultades、uh -huh. y los niños en este mundo que estamos viviendo, bueno, presentan muchas d e c e s dificultades, pero son dificultades. En los que podemos ayudar trabajando con ellos, con los padres, con la escuela, que podemos ir armando con ellos un camino distinto, que podemos ayudarlos justamente a enfrentar ciertas situaciones y a poder desplegar posibilidades creativas a ellos, a los padres. Es decir, todo, de todo esto vamos a ir hablando.